Buenos días, Sofía, ¿cómo andás?、Eh, bueno, tenemos, hoy justo sacamos el, el cálculo, vamos por la quinta edición este 2024, esperamos poder realizar varias más y con, con muchas expectativas para el sábado. Bueno, justamente este año han tomado la、eh, idea o han, esta iniciativa de hacerlo mensualmente. Sí, lo venimos haciendo todos los meses, ha dado un resultado muy grande y el boca a boca entre feriantes es bastante amplio porque todos los días recibimos algún correo o algún mensaje en nuestros, en nuestros teléfonos particulares.、Eh, al estar en una ciudad chica se va pasando el número y, y nos van escribiendo para sumarse a la, a la feria. Cada vez, aparte, agregan más cosas porque no se trata solamente de emprendedores y emprendedoras, sino que también distintas institu instituciones que se suman. Sí, tratamos de darle un marco institucional lo más amplio posible、eh, con los municipios de v i e t n a y Patagones, sumar a la Cámara de Comercio para que también puedan、eh, darnos una mano desde su visión,、eh, Banco Credit Cop,、eh, con el Hospital Sati, que tenemos una muy buena. Una muy buena llegada, y la verdad que la, el trabajo que realizan ellos está muy bueno, entonces tratamos de, de, de hacerlo lo más amplio posible para que nadie quede afuera. Bien, n ¿Y qué podemos esperar de esta? Va a estar participando, como siempre, b、bueno, u el n o e hospital. Me imagino, la última vez me acuerdo que también hicieron desde、eh, la red de medios de la universidad una transmisión. Bueno, un poco, como, ¿cuáles son、eh, las cositas que va a haber en esta nueva edición? Bueno, en esta nueva edición vamos a tener、eh, el acompañamiento de salud mental que todavía no, no habían participado con nosotros del de, de hospital.、Eh, seguimos siempre con el vacunatorio, ese, ese aporte es、eh, fundamental para, para el cuidado de todos y, y todas. Y la verdad que ellos lo, lo ven. Con muy buenos ojos y, y siempre tratando de hasta el último minuto agregar alguna actividad. ¿no? Eh, si podemos a l g o cultural o algún taller, hasta último momento tratamos de, de, de no dejar nada afuera. Bien, n ¿Cómo puede hacer el interesado o interesada para participar? Bueno, nosotros estamos recibiendo、eh, cualquier día de la semana correos electrónicos en, con, con, con la información de la, de la feria en extensión.atlántica.unrn.edu.ar o personalmente viniendo hasta la, hasta la sede administrativa que funciona en la rural,、eh, de lunes a viernes hasta las 14 horas estamos aquí. Bien, ¿Hay Bien, n un tiempo límite para poder inscribirse? Eh, sí, el tope va a ser 190. En el día de hoy estamos abriendo la, el formulario de inscripción. Una vez que se llega a ese número, por, por una cuestión de capacidad, cerramos el formulario y obviamente seguimos anotando gente para tener en cuenta a, a, en, en futuras ediciones. Bien. Y、eh, extendemos la invitación, el horario y el día donde se va a estar realizando esta nueva edición.、Eh, se va a realizar en el campus de la Universidad, en el Polideportivo específicamente, el día sábado 14 de, de septiembre, desde las, 14, desde las 16 horas hasta las 20, con entrada libre y gratuita. Y seguimos recibiendo alimentos para colaborar en, en merenderos y juguetes nuevos y usados, que está con, con el acompañamiento del, del Hospital de Juguetes.